Esta semana realmente se r e e n dos short, porciones. Se r e e la que estuvimos leyendo al principio, s a r i a que significa concebir. Y la otra se llama Mensorar, el p r o s o Orepera. Pero hoy voy a considerar el a pensar mejorar. Esta paréntesis se compone de dos partes. La primera abarca el capítulo 14 de l a l l i q u e a y el Vítico. Y continúa con el tema de la lepra, iniciado en la pasión anterior, la que estuvimos leyendo al principio. Se dieron cuenta, pues, de leyes sobre la lepra. La segunda cubre el capítulo 15 y se refiere a otra lepra. Fuente de impureza que serían los flujos sexuales. Vamos a comenzar con la purificación del e p r o s o que ha sido ya sanado. En la p a r i c i ó anterior, s e r í a Sabía, Ostrasía, vemos cómo el Señor se ocupó en detalles, en, detalle, en dar instrucciones para diagnosticar si alguien sufría o no, Lepa. Si una casa o Prenda de vestir y qué había que hacer en, en tales circunstancias. Ahora, la presencia para a l que vamos a estar estudiando, se inicia con intuiciones r detalladas de cómo debe purificarse la persona que ha sido sanada de lepra. Vayamos a, al libro de Levítico, Valdecá, 14, versículo 2. Dice la Torah o la ley que rige para el leproso en el día de su purificación. Un rabino de los años 1500 a 1600 dice que el joven, el sacerdote, en modo alguno no era médico ni usaba prácticas médicas, pero él solo, pues él solo se limitaba. A declarar impuro al afectado y hacerlo、eh, recluir o declararlo puro y devolverlo a la sociedad y a su familia. Este capítulo necesariamente debe ser entendido, debe ser entendido. Captando el lenguaje simbólico usado n ...usado por él mismo. O sea, que habrá de usarse el sistema de interpretación que existe en el judaísmo, llamado p a r e s Y es llamado por nuestros sabios. Para el、eh, senut a remes, para el senut a remes, esa viene siendo la interpretación alegóica que viene siendo el segundo nivel de interpretación judaica. Vemos que los elementos. Que intervienen en la purificación del leproso y en su incorporación a la sociedad son los siguientes: los, los elementos son los siguientes: m a d e r a de cedro, hisopo, dos aves puras, vivas, púrpura. Escalata y agua viva. Así que veamos, vamos a ver, veamos la interpretación de cada elemento. Bajo una perspectiva hebrea en el sistema de interpretación, Pardes en su segundo nivel. El cedro, cuando es usado simbólicamente en el Tanaj de la Biblia hebrea, representa la fuerza y la soberbia. Es innecesario citar los muchos pasajes o textos que hablan de los cedros del Líbano en este sentido. No es necesario mencionar tanto texto que nos habla de ellos. Mientras que el Hisopo, otro de los elementos que atañe a esta purificación, aquel que ya ha sido sanado, el Hisopo que también. Es llamado musgo, es esa especie que crece en las paredes, en las piedras. Representa en el mundo de los símbolos, representa el punto más bajo de la escala social. O sea, a la persona más caente de fuerza material y, por supuesto, No afectada por el orgullo ni la soberbia. Por tanto, el leproso que había sido afectado en la misma piel de su cuerpo por incurrir en calumnia, soberbia, malicencia, para curarse, deberá curar su rigidez en pedazos. Y pensar en la molestia del hisopo o del musgo que crece en las p a r e d e s y le da a pensar que él es solo un trocito de madera del cedro y no el cedro mismo. O todos los elementos, es la púrpura escalar, e s c a l a Escarata simboliza por su color la perfidia y la, la mala conducta, mientras que las aguas vivas representan la vida continua natural y las nuevas ideas vivificantes que d e b e seguir de nuestra mente para curar nuestra piel. De nuestras afecciones cutáneas. ¿Pero, Pero para que encontremos esas fuentes benefactoras de agua viva, habrá que soltar el ave viva para que vuelva en el campo abierto. Es decir, que tenemos que deshacernos definitivamente de nuestros hábitos corruptos, producto de nuestra mente y de nuestra lengua. Esto necesita grandes esfuerzos, al mismo tiempo que causa el dolor de admitir que hemos dañado. Con nuestra lengua y que tal vez hayamos incurrido en derramamiento de sangre, que en el lenguaje hebreo quiere decir denigrar también a nuestro prójimo en público y causar vergüenza y oprobio. Tal vez esta última idea esté representada con la sangre de una de las aves que el sacerdote El Cohen había i n m o l a d o y con el cual rociaba el ave viva. Respecto a la purificación del leproso, volvamos al caso de Como el Mesías limpió al leproso. Notemos que, como Yeshua, extendiendo su mano, los tocó. ¿Cuál fue el mensaje enviado por Yeshua a sus contemporáneos a través de esta acción de tocar al leproso? Recordemos que según la Torah, en el libro de Bernibar, número 19, 22, dice: todo lo que el impuro toque será impuro, inmundo, y la persona que, toque, que lo toque queda impura hasta el anochecer. El que toca al leproso quedaba, quedaba impuro, quedaba inmundo. Pero el hecho de que Yeshua lo sanara, después de tocarlo, estaba mostrando cómo el que hacía puro a los demás no podía quedar impuro, sino que él era La fuente de la pureza y la santidad. Amén. La acción del Mesías no hace sino cumplir con la, prof con la profecía de Isaías, de que con la venida del Mesías, eso está en Isaías 53, 4 y 5. Nuestras enfermedades se irán y serán quitadas por el Mesías en la primera y en la segunda s u b e n i d a Amén. Y es interesante también saber que el Señor Yeshua de, de, delegará, obde, obde, delegará esta a u t o r i d a d en sus terminos. Sus discípulos, cuando dijo, pondrán sus manos sobre los enfermos y cenarán. Amén. Amén. Amado, amados, amados, desde, desde el punto de vista mesiánico, recordemos también que e v í t i c o s Baalicat, Nos habla de la santidad en nuestras vidas. Y por tanto, tenemos una tipología sobre la lepra. Sí, nosotros tenemos una tipología en lo que se refiere a la santidad sobre la lepra. La lepra simboliza el pecado de la siguiente manera. Primero, La lepra se manifiesta en forma útil. La lepra no puede curarse por medios humanos. Y tercero, la lepra es contagiosa. Así es el pecado. Por lo tanto, esta demanda. Esto demanda, mejor dicho, que el creyente que, que se juzgue a sí mismo. Como está escrito en 1 Corintios 11, que dice: Pero si nos examináramos bien a nosotros mismos, no, no se nos juzgaría. Pero siendo juzgado, Somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados c o n el mundo. Él demanda que el creyente juzgue, juzgue sus pecados, los cuales requieren confesión y purificación, como está escrito en 1 Juan. 1.9 Que dice: Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En relación con estos asuntos de la lepra, es importante considerar el pasaje. De Mateo 26, 9, desde una perspectiva hebrea y、e、no griega, donde dice: Y cuando Yeshua estaba en Betania, r en la casa de Simón, el leproso. Se dice que Yeshua estaba en la casa de Simón, El leproso. Pero el Levítico, Maricá 13:46, prohíbe que el leproso habite en casa. Está escrito: todo el tiempo que tenga la llaga, q u e l a r á impuro. Siendo impuro, habitará solo Y su morada está fuera del campamento. Algunos interpretan, algunos, por la ignorancia de las raíces severas del código real del Bijarashá, ni habían c r e í d o no se habían dado cuenta del aparente conflicto de este versículo. Otro, otros, para salvar la dificultad, p l a n t e a que era un leproso que j e s ú s ya había sanado. Otros, más osados, más atrevidos, traen el pasaje como muestra de que j e s ú s h a e s t a d o por encima. De la ley, de la t o r á Pero el asunto con estos últimos es cómo explicar que el Mesías contradiga a su padre e la d o r de la ley, de la t o r á si Jesús mismo dijo que venía solo a hacer la voluntad de su padre. ¿Cómo explicar que el Mesías contradiga? Se contradiga a sí mismo. Si Él es la Torah viviente, según Juan 1.1, y si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo lo explicamos? Mirando, observando las versiones arameas. La a f i c i t a tan antigua como los manuscritos griegos más antiguos que tenemos, y por tanto más afines al hebreo que las versiones griegas, encontramos algo aquí, algo interesante. Como el antiguo hebreo y arameo era escrito, como todos sabemos, Sin vocales, ya que yo me veo, y además es, es un idioma semítico,、eh, semítico sin vocal, pura consonante. No había distinción entre las palabras aramea s de las palabras del vocablo galba y a s próspero. Y la otra palabra era Galabá, hacedor de a r r o z o mercader de a r r o z de jarros, perdón. Gracias. Puesto que en este acontecimiento, en Mateo 26, 9, una mujer dejaba aceite. De un vaso de alabastro, es evidente entonces que Simón era un orfebre o, o un mercader de jarros y no un leproso. ¿Quién está conmigo? Amén. m a d r í j e s ú s Lo que nos muestra que el traductor griego no captaba. Todo el contexto hebreo del pasaje. Y así, este es uno de los ejemplos que nos demuestra que el Pacto Renovado, el Código Real, el mal llamado Nuevo Testamento, no pudo haber sido escrito originalmente en griego, pues muchas frases no tienen sentido en griego. U or, originan d i c t o r s i o n e s que contradicen el contexto semita en que fue escrito. s ¿Me v e n he servido a explicar?、Sí. Baiká c 14:4, r e v í t i c o Estamos en la porción de esta semana. Dos arcillas vivas, dice otro de los elementos de para el, la s i g n a c i ó n o para el ritual del de leproso. h a y un sabio que citó Humildash que dice que estas aves representan en el mundo de los símbolos la palabra irresponsable sin limitaciones. r e p r e s e n t a la palabra irresponsable sin l i m i t a c i ó n Las que las aves representan. i n Constantemente, y este hombre fue afectado por la lepra por hablar constantemente, indiscriminadamente de su sociedad. Por eso, las dos aves representan los grados positivo y negativo de la palabra. Por eso una de las dos aves tendrá que ser inmolada, queriendo significar que habrá que desarraigar, morir de nosotros la palabra c a r i ñ a d o r a y destructiva que continuamente está en nuestra boca. Este sabio, llamado Isaac Aramá culmina su alegato contra el l a c h o n j a r a Ya sabemos que l a c h o n j a r a es hablar mal, lengua mala. Él culmina su alegato en l a c h o n j a r a calumnia o difamación, como Textualmente se conoce en Guamarina, citando la expresión de deseos de uno de los sabios del Talmud, que dijo: Si yo hubiera estado en el monte Sinai cuando fue entregada la Torah, hubiese pedido. Dos bocas, una para estudiar la Torah y otra para las necesidades de palabras que al diario tenemos. Muy sabio. Pero no me puedo imaginar un hombre una mujer con la boca, ¿no? ¿Por qué se imagina una mujer con la boca? Quiere decir, quiere decir que el caminador, el difamante, no ha distinguido con su lengua entre lo noble y lo perverso, destruyendo todo con su lengua. En la pasada anterior explica que el castigo de lepra Hashem le aplicaba a los de la chonjala, a todos que hablaban mal del prójimo, o de su prójimo. El v i j a de s a se hace eco del cuidado que debemos de tener de m u c h t r a forma de hablar. Si vamos al libro de Jacob, m han llamado Santiago, capítulo 1, 26, dice lo siguiente: si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón la región de este, del país, Es vana. Yo venía con mi hijo en la calle, justamente tenía este versículo, este, este capítulo, escuchando por la, por un, por la r a d i o Jacob, capítulo 3, versículo 2, en adelante dice: Porque todos. Ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, e s q u e es hombre cabal, capaz también de refrenar el cuerpo entero. h aquí, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos, para que nos obedezcan y dirigimos también su cuerpo entero. Considerar también los barcos, aunque son tan grandes y son llevados por impetuosos vientos, son dirigidos con un temón muy pequeño a donde quiera, según el antojo del que los conduce. Así también, la lengua es un miembro pequeño, Pero se jacta de grandes cosas. Mirad cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. Y la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros en nuestro miembro. Y es la que contamina el cuerpo entero. Prende fuego al c u r s o d e nuestra vida y es inflamada por el infierno, pues fieras y aves, reptiles y criaturas marinas de toda clase pueden ser domadas y a s í l o domadas por el ser humano, pero ningún hombre puede domar su lengua, porque es un m a l incontrolable. Llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor el Padre, y con ella b e n d e c i m o s a los hombres que han sido criados a la semejanza de Eluín. De la misma boca sale b e n d i c i ó n y maldición. No puede ser, hermanos míos. Que estas cosas sean así. ¿Se r á posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir oliva o la vid higos? Tampoco una fuente de agua salada brota agua dulce. Una vez más, amados, el mensaje extraído de todo este pasaje es que el hombre deberá empezar a cuidarse y rectificar sus caminos, prestando atención a las cosas exteriores, porque no sea así. La aflicción irá avanzando de lo exterior hacia la totalidad de la persona. Por lo tanto, el único tratamiento recomendado, p a r a e s e decir la Torah, es el preventivo, que para no tener que recurrir a lo que dice el psico. 40 del otro capítulo, que dice: ordenará el Cohen y removerán las piedras afectadas por la plaga y la habrán de arrojar afuera de la ciudad en un lugar impuro. No permitamos llegar a que el Eterno tenga. Por, por nuestra afección espiritual, él ten, que Él tenga que derrumbar, remover a nosotros, darnos un castigo, darnos una l e c c i ó n para que podamos corregir. Rectificar, no, no permitamos eso. Debemos de rectificar con alteración para que el Señor vea nuestro corazón y seamos perdonados y sanados nuestro corazón y nuestra lengua. El viejo ya nos habla que el Señor solo disciplina a sus hijos. Hebreo 12:6 dice: Porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Pema ser bajo la disciplina. Elohim. Os está tratando como, como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a l q u e su padre no disciplina? Pero si estáis sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois ilegítimos no hijos. Además, teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y les respetábamos. ¿No obedecemos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? Ellos no disciplinaban, nos, ellos nos disciplinaban por pocos días. Como a e l l o les parecía, mientras que Él nos disciplina para bien, a fin de que participemos de, de su santidad. Al momento, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible. De justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Amén. Cuando obedecemos los mandamientos de la r ú a Jacobes,、eh, perdón, cuando obedecemos los mandamientos, la r ú a Jacobes, el Espíritu Santo, nos dará nueva fuerza. Y nuevos recursos para continuar por el camino de la perfección del alma, que es el camino de los hijos de Israel. Está escrito en Hechos 5:32 que el Espíritu Santo es dado a los que obedecen, no a los que viven en, en desobediencia. Está escrito también en Hebreo 5, 8, 9 que el propio Mesías fue ejercitado en la obediencia y por ella fue perfeccionado para venir a ser el instrumento de Hashem, para mostrar su salvación a toda la tierra. Será por lo tanto un asunto de honor de todos los j í o s guardar los mandamientos que Hashem y su Mesías nos han ordenado. Sea que estamos en público, o, que, o en privado, sea que nos vean o no, o no nos vean, no para buscar agradar a los hombres, sino para expresar así nuestro amor y temor a Behashem. Antes que un día tendremos que dar cuenta de nuestros hechos, sean buenos o malos, delante de aquel varón a quien designó, dando fe a todo con h a b e r levantado de entre los muertos, La responsabilidad personal, amado. La responsabilidad personal será un asunto en el cual debemos ejercitarnos constantemente y un valor que debemos pasar a nuestros hijos de generación en generación, aún desde muy pequeños, para que crezcan como hombres y mujeres temerosos. De Dios que a p r e n d a n a tener una limpia conciencia sobre todas las cosas delante de h a s h e m Un hijo de Israel que asume sus responsabilidades privadas con Dios asumirá luego con éxito y honor sus responsabilidades con la comunidad. Donde quiera que haya ligereza en los asuntos que exigen responsabilidad pública, habrá siempre debilidad en los asuntos que requieren responsabilidad privada. Por lo tanto, la disciplina de la última, de la última tomará precedencia. Sobre la primera, porque la primera dependerá de la última. Muchas veces somos dados a hacer promesas cuando deseamos llamar la atención a alguien. Ganamos, ganamos su aprobación, o para impresionar, para buscar y alcanzar nuestra. Hipócritas、eh, hipócrita, eh, perdón hipócritas y débiles aspiración personal. No seamos hipócritas, amados. Pero luego, cuando l l e g a e el momento de cumplir nuestra promesa, entonces nos encontremos y no cumplimos. Nuestros deberes. Ese es el camino de los gentiles, pero no es el camino de los apartados, de los santos. El camino de un redimido será el de guardar sagradamente su compromiso, cumplir con sus responsabilidades y experimentar. Un gozo profundo que nos da el espíritu cuando hacemos lo que es nuestro deber. La integridad personal de un hijo o de una hija de Israel deberá ser evidente primero antes, ante Dios y también delante de los hombres. Cuando necesitamos que otros constantemente nos recuerden e incluso nos empujen a cumplir con nuestro compromiso, no estaremos listos para ser ya usados por Hashem apropiadamente. Nuestro carácter no será coche. Hasta que aprendamos la disciplina de la obediencia. Y esta tiene como, como primera lección hacer lo que es nuestra responsabilidad. Aun cuando nadie pueda probar lo contrario. Porque sobre todas las cosas, nuestra vida está consciente. Que estamos permanentemente bajo el escrutinio, bajo la mirada del Eterno. Y como último punto, amados, como último punto, Un m i l a c o l o no es razón para la desobediencia, sino ocasión para santificar la Torah y glorificar a Hashem.、Sí. La lectura que m e b í h a s a e m para este Shabbat nos cuenta de un m i l a g r o Ve sanidad que ocurrió en la vida de un leproso. Mateo 1,、eh, Mateo 8, capítulo 8, versículo 1. Cuando Yeshua le escuchó rogar diciendo, si quieres puedes limpiarme. Comprendió que la verdadera motivación de este hombre, de su corazón, no era simplemente la sanidad, sino más bien que eso, sino más bien era la pureza ritual que le permitía de nuevo entrar al templo. Eso es lo que pudo captar Yeshua. El deseo de, de él que sea sano, pero para entrar de nuevo al templo y estar orando y hacer los, las ofrendas y sacrificios. Así que Yeshua extendió su mano. Le tocó diciendo: Quiero ser limpio. Y la lepra desapareció al instante, inmediatamente. ¿Cuál fue la próxima decisión de, de, de Yeshua? Cumplir con el mandamiento de la purificación. Que Jacén, i su padre, había mandado por medio de Moisés. Así que le dijo: Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Fue aquel milagro una ocasión para descuidar la Torah o para santificarla. Es que muchas veces recibimos bendiciones y las convertimos en maldiciones. Cuando Yeshua dijo para el testimonio a e l l o nos enseña que la vida del poder que, con, que encontramos en, en el reino de los cielos. No contradice la t o r á sino que nos da la oportunidad de confirmarla y glorificar a Hashem. En una ocasión, Yeshua dijo: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amados, finalizo. Cada vez que recibas un milagro, recuerda que tendrás entonces una, una mayor motivación para vivir en obediencia a los mandamientos. Pues así glorificamos el nombre de nuestro Padre Celestial entre las naciones, entre los gentiles. Y otros milagros nos seguirán, pues ha sido enseñado a nuestro pueblo Israel que el Espíritu Santo es dado a los que obedecen. Como está escrito en Hechos 5:32, que dice: nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también es lo Jacob, el Espíritu Santo, el cual ha dado Hacén a los que obedecen. Amén. s a b b a Shalom. Hoy sería un día de mirarlos también. Y para nosotros, los creyentes, el mejor m i l a g r o que podamos recibir, no, no de parte nuestra, sino de, de parte de nuestros amigos. A n u e s t o s hermanos es que den cabida en su vida a Jesús Jamasía. Ocurriría un gran milagro en su vida, es el mejor milagro que puede ocurrir a usted en su vida. Aceptar. A Yeshua como nuestro Señor y Salvador. Hoy, hablando con alguien, me llamó la atención algo. Y él no es, creyente, él no es evangélico y no es judío, m e s i á n i c o Pero él fue a Israel. Y vio que estaban bautizando, haciendo la inmersión, haciendo la actividad, una iglesia allá, a sus, a sus、eh, fieles. Y él quiso bajar las aguas. Y él decía, él dijo al pastor: Pero yo voy con una condición, yo quiero, porque yo lo que quiero es. v e c t i f i c a r que Jesús Cristo, como no lo conocen, es mi Señor y mi Salvador. Es un ejemplo bello, en verdad, de una persona los creyente como son, como eres tú y yo. Si hay alguien acá que no tiene adhesión en su corazón, puede pasar adelante. El que no tenga adhesión en su corazón, Puede pasar adelante. Y oremos por, por ti. Y habrá gozo, habrá fiesta. Y habrá un gran milagro en tu vida. Si hay alguien, puede pasar. Como dicen en el g o l de la vida. La s oportunidad e s no pasa n una sola vez. Es una oportunidad que Hashem le está dando. b a i d u Hashem. h Salud, s a l o m